Chicas y chicos, llegó el grupo Caricia. ¡Vengancie! ¡Sí, sí, sí! Vamos a pedirle que toque sin rumbo. o v e